Busca la música de Riozar y Ratia, 100.8 FM. Saldeón y saludos desde la sintonía de Berriozario y Ratia ¿eh? Saludos desde la sintonía del 100.8 de la FM Y a través de internet en www.eguskiplaza.net Jueves 29 de marzo del 2012, último jueves de mes Y aquí estamos para compartir contigo Dos horas con lo mejor de la música local La música que se realiza en Euskal Herria Eso sí, en todos sus estilos musicales Como cada jueves hay 120 minutos de 8 y media a 10 y media de la noche si nos escuchas en directo hoy jueves 29 de marzo o si nos escuchas en fin de semana una hora antes de 7 y media a 9 y media. Como te comentaba dos horas en las cuales vamos a tener un montón de contenido como viene siendo habitual estas eh, semanas atrás. Tendremos por aquí, por los estudios de Berbiozar y Ratia, por el programa Euskal Música, vamos a tocar madera para que así sean a la formación Tracción, que nos presentará en su primer larga duración, un disco que ya lo podiste escuchar el sábado a eso de las 11 y media de la noche, en el Rockford Rock Bar, que tiene Rudy Golosquieta en la plaza Yamaguchi, en la trasera, una pedazo fiesta que hoy también nos contarán eh, varios de los componentes de Tracción, Aparte de eso, tendremos las habituales secciones, agenda de conciertos y noticias. Las noticias dos, pero muy interesantes. El Udaberri Fest, que se va a celebrar a partir del viernes en Zaraut. Y una noticia, y es que Barricada ya tiene su primer videoclip. Y aparte de eso, nos iremos hasta Donosti. Sí, sí, hasta Donosti, porque ahí estuvimos eh, en la presentación del nuevo larga duración para mucho Eta Beloki. El álbum eh, que se ha grabado en Donosti y que más concretamente la presentación fue en Elcar Donosti Un nuevo disco bajo el nombre de Gayurrak y Kustuz en el cual te vas a poder encontrar un montón de canciones y un montón de versos Así que hoy escucharemos parte de esa rueda de prensa de esta formación Y aparte de eso, pues escucharemos a de cluba escucharemos el nuevo trabajo de una formación de Iruña, Siete Balas, escucharemos a Basaki o, como no, escucharemos nuevamente la canción del Sorchen de este año 2012 de manos de la gente de Berriozar Marea. Todo esto desde ahora y hasta el punto de las 10 y media de la noche o desde las desde ahora y hasta el punto de las 9 y media, si nos escuchas, en fin de semana en Redifusión, tanto el sábado como el domingo. Así que, si os parece, vamos a arrancar el programa de hoy, de este último jueves del mes de marzo y lo vamos a hacer... Con pausa, con tranquilidad, nos vamos a ir con Doctor Deseo, ya que el nuevo trabajo discográfico Al Amanecer, Seguir Soñando, fue grabado durante diciembre del 2011 y enero del 2012 en los estudios Gawa de Munguía en Vizcaya. Un álbum... ...que tiene un montón de colaboraciones... ...está por ejemplo Agus Pérez... ...María Martín... ...está también John Asier Zubeldu... ...está Maddy Basave y está oyan Zubeldu... ...también hay colaboraciones... ...en otro estilo distinto... ...y es que junto a las letras de Francis pues hay escritos de Bernardo Achaga, de Kirmen Uribe, de Dorta Jiménez, de Itziar Ziga y pinturas en lo que es el libreto de los hermanos Roscubas, de Jesús Mari Lazcano, de Cristina Alfaro, de Oyer Uarty, de Fermín Moreno y de Ismael Iglesias. Eh, como nos como comentaba Francis en la presentación del disco, este nuevo trabajo discográfico quiere ser más tranquilo, más pausado que los anteriores porque también lo quieren dar a conocer en teatros, es decir, en recintos pequeños. Por lo tanto, Pues es un disco eh, de 10 temas editado por el sello Vaga Viga, en el cual, pues lo dicho, Francis ha querido rantel... re... bueno... Rantelizar un poquito las eh, canciones, hacerlas un poquito pausadas para poderse eh, disfrutar también en teatros El álbum Al Amanecer, seguir soñando, álbum en formato digipack con un libreto muy muy bonito Todo hay que decirlo, y en el cual pues lo dicho hay pinturas de los hermanos Roscubas o de Jesús Marí Lazcano entre otros Lo que vamos a escuchar es el sencillo presentación, el tema titulado más concretamente cuánto frío hace en Saturno. Con esta música pausada comenzamos el programa de hoy de Euskal Música con los Bilbotarras, Doctor Deseo.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 du peto mestrofando tu sonrisa quanto frio a pensa turno mi amor ahora que estás perdida que tu miraba solo refleja desierto y se déjate acariciar por esta canción Todo pasa confían ti confían ti terminaremos bailando brindando en algún par Cuando hasta el aire te abandona Y mil lágrimas de cristal se rompieron en tu pecho destrozando tu sonrisa ¿Cuánto fría fensa tú Mi amor Ahora que estás perdida que tú miraba solo refleja de si por esta canción que todo pasa íanante confía, confía en ti Terminaremos bailando brindando en algún bar ahora que estás perdi Acarifiar Por esta canción Que todo pasa Confía en ti Confía en ti Terminaremos Bailando Hemos comenzado tranquilitos el programa de hoy de este jueves en la sintonía de 100.8 En la sintonía de Egusquiplaza.net En Berriozar y Ratia En el programa Euskal Música Cada jueves contigo Compartiendo todos los estilos musicales ...dentro eso sí, de la música que se realiza en Euskal Herria... ...y qué mejor que comenzar con el decimotercer trabajo discográfico... ¿eh? ...ya es el 13 para esta banda de Bilo Doctor Deseo... ...al amanecer, seguir soñando... ...y con temas como este, cuánto frío hace en Saturno... ...también te puedes encontrar temas como por ejemplo... ...Hoy seremos tan valientes... Eh, al amanecer, seguir soñando, que da título a lo que es el nuevo trabajo. O, por ejemplo, también el tema El Perdedor, unas en el bolsillo. En definitiva, 10 buenos temas editados por el sello Vaga Viga. Y dejamos atrás eh, la pausa y nos vamos a bailar un poquito. Nos vamos a bailar con Juancho Escalari. Ya sabes que Juancho Escalari era uno de los componentes de Escalariac, pero cuando ya mmm, dijeron adiós, pues... Parte se fue a otro grupo y Juancho Scalady dijo, voy a sacar un nuevo grupo, voy a sacar un nuevo proyecto que se hace llamar de Club A. Eh, el nuevo proyecto eh, pues eh, lo editaron ya hace tiempo y ahora en enero han sacado al mercado ya lo que es su segundo larga duración. El álbum se hace llamar eh, Amor, Odio y Ruido, un montón de grandes temas donde el ska... Evidentemente es el principal protagonista Y lo que vamos a escuchar Pues es el sexto corte del álbum Quien fue primero Uno de los temas incluidos Dentro de este nuevo álbum Para esta banda Para The Club Bar Suena el regreso para esta banda, el regreso para The Club Band Aunque este tema mucho desgano tiene Pero bueno, de todo hay un poquito En este nuevo trabajo discográfico para este señor Para Juancho Escalari ¿Quién fue primero uno de los temas incluidos dentro de este álbum? Titulado más concretamente Amor, Odio y Ruido También te puedes encontrar eh, temas como, por ejemplo, Borracho de la Vida o también te puedes encontrar temas como Nunca Vas Solo. En definitiva, 12 buenos temas para el regreso esperado de este enero de esta banda de The Club Va. Ba. Y nos vamos ahora con fuerza, nos vamos con contundencia, ya que nos vamos a ir más concretamente hasta Gasteiz. Desde ahí nos viene esa Sociedad Alcohólica, que ya estuvieron descargando, y bien que descargaron en el A Torture Rock a primeros de enero, a primeros de este año. Eh, descargaron temas de este su nuevo trabajo, titulado más concretamente eh, Cadenas de Odio, y claro que sí, de sus clásicos... Eh, de toda su trayectoria musical nosotros nos quedamos en lo que es este es su, su último trabajo hasta la fecha cadenas eh, de odio nos quedamos hasta el quinto nos vamos a estar quinto corte para quedarnos con el tema presunto culpable de este gaste caña contundencia y mucha fuerza sociedad alcohólica y Así bien suena la vuelta al panorama musical de esta banda La vuelta al panorama musical de los Gasteiz Tarrac, Sociedad Alcohólica Con este su nuevo trabajo titulado más concretamente Cadenas de Odio Ahí están eh, Julián Juan perdón, a la voz, ahí está Roberto a la batería, Jimmy a la guitarra, Íñigo a la, a la guitarra y Pirulo al bajo Este quinteto que regresa al panorama musical con este pedazo nuevo trabajo discográfico Con nada más y nada menos que 13 temas contundentes como por ejemplo Barrio Oscuro, Corruptos o lo que acabamos de escuchar, este quinto corte del álbum Presunto Culpable. Y nos vamos con una banda de reciente creación, por lo menos eso es lo que yo creo, ¿eh? porque yo no tengo eh, sabido nada de ellos anteriormente. Hablamos de una formación de iruña, se hacen llamar Siete Balas. El álbum, Nafarroa, en él te puedes encontrar temas como este. Que, bueno, se meten con todo Dios Y se hace llamar Escoria de Iruña Cuidadito con esta gente Porque va a dar bastante de qué hablar Recuerda, Siete balas, el disco Nafarroa Y esto, Escoria de Iruña De todos los pueblos de este es el más peligroso Ahí nadie penetra Son brutos sanguinarios Monstruos abominables Salvajes a los que cualquier sentimiento humano Les es desconocido Son como bestias Nesta dama, Pues ahí está uno de los temas incluidos dentro de este álbum para esta formación de Iruña para Siete Balas, el álbum Afarroa, el tema Escoria de Iruña. Nosotros que continuamos compartiendo contigo más música en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozario y Ratia, ya sabes que cada jueves entre las ocho y media y diez y media de la noche... Estamos aquí compartiendo contigo Todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria Pero si no nos puedes escuchar O también nos quieres escuchar el fin de semana Pues estamos contigo en Redifusión Sábado y domingo, una horita antes De siete y media a nueve y media de la noche Ahora nos vamos con un recuerdo Nos vamos con Edi Biotsch, una banda Que nos dejó grandes álbumes Como este Odola Sután Ellos son Álvaro a la batería, Iván al bajo Gorka a la guitarra y a las voces Miquel a las voces y Pecori a la guitarra Y a las voces, un álbum Editado por el sello discográfico yuca En el cual te puedes encontrar 10 temas, entre ellos Arguía, Mata tu arte, In Memoria, Libra Nice O lo que vamos a escuchar, nos vamos a ir Más concretamente hasta el tercer corte del álbum Para escuchar y para saborear el tema Videa Sureganá, uno de los temas Que nos eh, llevan al recuerdo De esta banda Bilbo Tarra De Edi Biots, que se despidieron ya Hace un par de años en el... La sala de Bilbo Abarrotada, por cierto, todo hay que decirlo y en la cual pues ahí estaban eh, la formación Idy cantando sus mejores canciones, sus himnos, digamos, de su trayectoria musical. Eh, también comentarte, como bien habrás eh, podido eh, saber y habrás podido escuchar en anteriores programas, si eres fiel seguidor a Euskal Música, que dos de los componentes, eh, los hermanos Bizar, han editado y han sacado un nuevo proyecto musical, JARE. Eh, lo dicho, que vamos a ir unos añitos atrás y vamos a escuchar a esta gente de Bilbo, a gran trabajo de 10 temas titulado Oda la Sután y nos vamos a quedar con el tercer corte del álbum, Videa Surikanan Esperanza <música> Yanti recuerdos nos traen esta formación y 8 cuando escuchamos su buena música y grandes trabajos como este o dolas után grabado en el año 2005 más concretamente videa suregana uno de los temas incluidos en este gran álbum un álbum que tuvo colaboraciones importantes como un ejemplo la de Might Take 2, la de John Kelly o la de César Ibarreche. También comentarte que varios de los componentes de DBauch también han estado en otro proyecto, un proyecto que solo pues han sacado un trabajo en inglés, por cierto, el Flying Freak Que próximamente pues te pondremos Aquí en la sintonía del 100.8 para que lo eh, vuelvas a escuchar si no lo has escuchado Para que lo sabores y para Que lo disfrutes por primera vez idiots Flying Freak y ahora Hare En definitiva lo mejor de la buena Música local en estos eh, tres grupos Sinceramente y seguramente Los vas a poder encontrar Nosotros que seguimos compartiendo contigo Más música dejamos atrás idiots de Volvemos a la actualidad y nos vamos Hasta el sello Oyuka Más concretamente nos vamos a ir con una banda que hace un parecido eh, estilo musical a Edibioch. Hablamos de Basaki, una formación eh, compuesta más concretamente, te cuento, por los siguientes componentes, por Iker Herrero a la guitarra y a las voces por Alfonso Rodríguez a la batería, por Nacho Vélez al bajo y por Xavi 10 a la guitarra. Un cuarteto que hace ya, pues... Unos añitos, eh, dos años Concretamente me parece Aproximadamente dos años, año y medio Que editaban este álbum titulado Egunero Astenda En él te puedes encontrar nada más y nada menos Que 10 temas, todos ellos en euskera Todos ellos cañeros y contundentes Eso sí, como viene siendo habitual En estos grupos Siempre tiene que haber una balada heavy Pero bueno, sin contar con eso Caño y contundencia la que te puedes encontrar En este gran trabajo Lo que vamos a escuchar es el tema espiraletik egunero azten da así es como se hace llamar este tema de esta banda de la formación Basaki Así de cañeros nos llega esta banda Este cuarteto, esta formación Llamada Basaki Con este su álbum Egunero, Ascenda y con temas Tan cañeros como este Spiraletic Un álbum grabado más concretamente En eh, los estudios Astroca de Gallarta La caña y la contundencia que nos trae Iker, Alfonso, Nacho y Xavi En este gran trabajo y con grandes temas como también, por ejemplo, te puedes encontrar temas como Nguero Baioan Zitzagun Iesi, O Sare Baric, entre otros temas En definitiva, lo que te comentaba comentado anteriormente 10 temas cañeros y contundentes Como siempre, como es habitual en esta gente Del heavy, eh, le va también las baladitas Y ahí están este álbum Egunero, Astenda, que ya te lo puedes encontrar Desde hace pues un par de añitos En cualquier tienda de Iruñerria Donde eh, nos encontramos en Berriozar Seguimos compartiendo contigo más música Y nos vamos ahora A hablar un poquito de eh, Esta banda, de Cupela Una banda que acaba de publicar eh, en Nuevo álbum, un álbum que se hace llamar Gailurrak Ikutus No es un álbum donde la triquetrisa Y el pandero Y la voz y Pues ya sabes, lo típico eh, De esta banda Está incluido en este álbum Es que es un disco de versos Es una cosa un poquito rara Que cuando os ponga uno de los temas eh, Seguramente que vas a saber Por dónde van esta banda Es algo diferente a lo que es Cupela Pero es bastante, bastante interesante Lo primero, vamos a escuchar La rueda de prensa que dieron en Donosti Más concretamente en Elcar Para presentar este, su nuevo trabajo Así es lo que nos contaba Cupela Sobre este nuevo, larga duración pasarte, Joko agerbait. Olineusteak jakoretago, ber zure bidez ater laoierzu fuerte ebadare. Baina, ez da hori bakarrik, eh material oso onare badolago. Eskar, chiki batik, chistia iruberzota kotatsio eman gai eta ber zure onak da parte chistia, la neixuagia. Ta, bendiengoruan ba asko gehatuz zer da luz bat. Ta, la sartenare finela bat astratu. Amara bua, baina kotatsio asto Eta hori rezaan txamelo gaitako gaibakar bat. Gero, asko aldeatzena da sortziko txigilean gaibakarra kantatzeko daude hori nian. Ezeko, sinistez nahi izanlegi. Teo dara behatzi puntu, zaskri dara luzea da. Sortziko txigilean negozak poli egizan. Ezeko, ez dara beti luzea behat. Hori, eagus teo eta sartzen zehara. Gero, pinceluna horola, hori re hori goteko doinola Ondo lakentako doño hori, ez da saltsa hien doñoa, satsaio hori. Tamen tinola ordut behia ez da hori, sol lege satsa, txutsu gondo jada txutsu gizi ditola eta santauri hori, hori biskat. Txagroazia eh, diger, pertzentea bitigo legutekin, ba, claro, baino hori, horrengan istira da gastea dise ongiña. Baio beste gozbat, garaian tal bat eh, sol lege ni ja, ordez abarte ba letra hautetik nah, si, eh utzik gohun dialdia na scienza jo txarra kite bi zientza berekomenta jura azkoitza desaget oso ondoren indengo lana tarako puntuak eta eh, bueno ba, la materia ta o ski jo gozu zerta Fortunat ere hau gramatik dira hau, eta Claire stapleak dira 0.0- tax horea tabil dira, Ez warnatik dira gaitan. Ez naz Tak squishyan ere tau atxekik dira, eta berrik Montaikarenko zerbait jorienk zen ga iru izanak, egrun zuizink lortu elusink badatu erau hartarni, Horretak lortz �ми mela Museum, Hoe ertua raputarak ikentzen nire z Miz trogitenanmorzik bearatik gaito ari Etsen dikortzuaako emanat nintan bukaila eška felte hori nahi izate zan da orduk, bat eginen bat zoro egin motoska, da eškalčiki lehen zan da. Ena cilio ten ispilio bat eskure. Eškalčiki onesik eta eška zunatzu. Oso politiariak. Odi oso emolidiani vidi diak, eta eško nahotan daba nabtaketan. E, <coughs> Donioa ei, hey, da letra que bu jarrita. Partida, bueno, erremegi dago ambiente de silla hotelia beste gaurak oso hotelia da. Badia 12 Bertsol Manueldi eta dena ganjole 20n. Da, segurazo askere urteotan gutxi biltean donioak oso gaineri hotelia da. Da. Jo basiona la ciudad, sabe le beare sin un ustene comercio trata el cargo Montes. Ni nomean ba, banya. Ara manen ondore banya. Jordiote. Eragi suenba beata, kolondaren harentzat, eh, bueno, nutila no, en zumna revisa la dansagarri. Teniu jo, ora chara nego jo. Ba, no zigao so so da. da izendan Sanda legei ja musika gaitzen, que la cassola tutta, eh. Eso poleja. Ba dir uta de cincu metrota l'amba la. Hiske non bai tikok kubelar ja, an segona zona de ja de colaco, ba, oraingo honek ba la bueno pues ahí estaba parte de esa entrevista de esta formación de kuplá presentando ese nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente en Kaiyurra y Kutus donde el principal protagonista son los versos esa era parte de la rueda de prensa que dieron para presentar el disco más concretamente en el Cardonosti lo que vamos a escuchar es uno de los temas del disco más concretamente el tema que cierra el álbum el tema titulado Irisurra uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo recién estrenado nuevo trabajo de esta banda de Cúpela Ebiok, gaur Donostia etorri aurretik epailearen aurretik pasa zeate. Larraagak dabon gauean etxean afaltzeko oiategi batetatik olioa goztu zituen. Epaileak hiru urtetako kartzelazigorra eman dio. Gorrotxateik berriz bere lantegian astero astero, astero milioia gostutzen ditu, epaileak azke utzi du. <tusurra> Bainiko legebera, gaur euskadiren gainera Lapurtzik irak barrura eta handiak alera Ezin amorruan, barrenean xa amorruan Gautik aurrera giltza behan dek irez barrua Milazai zeugat barruan, haude mundu katxarrua eta itonto jokatu badek ez tenere ruan. Zer janetik eskazian, badanaiko desgrazia, polio batzuek garrapatzea zenok erguzian. Andilaren malezia, trampa gaiztota nazia, Oio tegina bezaizikina dago justizia. Ezbixigu ezangula, angel gelditio zaigula, Epai ordua iritsi askenean burla. Hau eldegautzen ezpula, ez aldegentzun segula, Se corrandigia, se corrandigia, defenda zendola. De juniienpurra porra baina anketik geltzea ez zer lantegixi amorral Zu milioien inu zuran eta entzategura Oain ni baino hobeto dago boierran zagura Saiatu behar norberan beteko bada platera laugolioika osteta gero kartzela batan dizila indarrez dago hemen zoritxarrez txigillaren zazlege zorrotzak haundilei baterez tarteko zenbait interes, iskutatzen dira errez zerritu gillean de nada libre oiote gillanez zerritu gillean de nada libre oiote gillanez Pues ahí está uno de los temas incluidos dentro de este álbum, dentro de este trabajo titulado Gailurrak Ikutus en el cual te puedes encontrar temas como este que cierra el álbum Iruzurra Pues ahí estaba ese repaso que hemos hecho en la tarde-noche de de hoy a la banda Cúpela, dentro de ese su nuevo larga duración, eh, como te comenté anteriormente, Gailurrak Ikutus en el cual pues te puedes encontrar grandes temas como este, y también hemos escuchado parte de la rueda de prensa que realizaron en la presentación del disco, más concretamente en Elcar Donosti. Nosotros que seguimos compartiendo contigo más música en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, en Euskal Música y, por supuesto, allá donde te encuentres en eguskiplaza.net en esta tarde noche de jueves 29 de marzo del 2012, y si nos escuchas en fin de semana en Redifusión sábado 31 y... Domingo 1 de abril. Continuamos y lo vamos a hacer con Chapel Punk, una banda que, bueno, pues vuelve a juntar a tres componentes del legendario grupo Chayak. Iñiguito a las voces, atrofia al bajo y Toki a la batería. Juntos, de nuevo, ahora con Naini a la guitarra, regresan con nuevo trabajo discográfico. Es nuevo trabajo de estudio, pero no es nuevo trabajo hecho perfectamente. Por, bueno, entre comillas lo vamos a decir, hecho por ellos mismos, ya que son versiones de 14 temas de grupos como por ejemplo Cicatriz, Escorbuto, Servicio, Cortatu o MCD. También están, como no, no podía ser de otra forma, la gente de Bilbo... MCD, como te comentaba anteriormente, con el clásico Barren Kale, en el cual pues lo versionea Chapel Punk. Versiones pues de un montón de gente, el eh, Sucias Patadas de Ascatu, el Caparucita Roja de la Orquesta Mondragón, el tema Plasticos Coyanariac de Vap o por ejemplo el clásico Boga Boga de los Delirium Tremens. Y otro clásico nos vamos a quedar con con el clásico Barren Calle de los MCD, que ahora Chapel Punk en este álbum Creme de la Creme versiona así, así de bien. Aquí está el clásico de MCD Barrancale, ahora dado por esta formación por Chapel Punk en ese nuevo trabajo titulado Creme de la Creme. Y de Chapel Punk nos vamos... Un poquito atrás del tiempo, nos vamos con el segundo trabajo de esta banda, de Cauto, de Cauta, una banda que comenzó, como bien sabrás, eh, como cuarteto y que al final uno de los componentes lo dejó por problemas eh, familiares, problemas personales, lo tuvo que dejar y siguieron tres componentes al frente de esta banda y editaron este segundo trabajo titulado Isladac. En él, eh, aparte del videoclip, el mugak, te podías encontrar y te sigues pudiendo encontrando te, te sigues encontrando 11 nuevos temas, entre ellos el tema que da título al álbum Isladac, el tema Nostalgia que es el que vamos a escuchar, o por ejemplo el tema el Realismo a. En definitiva 11 temas que, aunque se haya ido uno de los componentes, pues Cauta sigue siendo igual que antes, pero no tan rockero como antes Parece que le falta algo Si no, si escuchaste el primer disco Y vas a escuchar ahora este segundo Seguramente que verás que tengo razón <risa> Evidentemente que le falta un poquito Ese rock de cuarteto Nos vamos a quedar, lo dicho Con el tema Nostalgia De manos de este segundo trabajo de Cauta Es lo jugar en día <risa> estean ontan Gogora ekarri gorai nire ondora tu mi reuniontora uste cabes acercarme sigo nostalgia Soiz enoen Aroba koitza Azte ziñatela. Segundo trabajo en discográfico, editado en el año 2008 y hasta la fecha, pues nada, eh, no sabemos nada más de ellos. De esta formación de Cauta, eso sí, empezaron como un cuarteto en su primer larga duración y continuaron con este álbum, Islada, como trío, con Adrián Elustón de al Bajo, con eh, Miquel Moreno a las voces y a las guitarras y con Gorka mendizábal a la batería. Dentro de este segundo trabajo te podrías encontrar temas como este, Nostalgia Cauta. Uno de los temas más lentitos para esta banda, más lentitos para la formación cauta. Y de cauta volvemos con la caña y la contundencia porque regresamos con otro de los grupos que está dando eh, dando caña por donde va, aunque eh, ahora están un poquito parados. Hablamos de la banda Kudai con su Shammat, así es como se hace llamar este su álbum. Eh, nos vamos a quedar mmm, con el eh, tema número 6 del álbum Más concretamente nos vamos a quedar con el tema Asken Hoku Hablamos de ellos, lo dicho, hablamos de Kudai Sure Anawak. Sure Fijak. Yeah. Pues así, así de bien suena la banda Abasaki, la banda compuesta por David a las voces y a las guitarras, Borch a la guitarra y a las programaciones, Urchi al bajo y Tito a la batería. Sonando uno de los temas incluidos dentro de ese, su álbum, Samat, mejor dicho, este sexto corte del álbum, más concretamente el tema Asken Kokuwa. Y seguimos contigo compartiendo más música en esta tarde de jueves o de fin de semana, como tú prefieras, y lo que vamos a hacer es escuchar nuevamente el tema, la canción de la fiesta de Sorchen, ya sabes, 20 de mayo, La Taconera, organizada esta por el Colegio Público Mendialdea de Berriozar. Ya sabes que vamos a tener un fiestón importante Ya tengo por aquí eh, Los eh, nombres Y los arreglos de los grupos No te lo voy a ir diciendo hasta que no se cierren bien Por si acaso, por si acaso Pero eso sí, en días anteriores Igual el jueves antes de que Se dé esa fiesta Tendremos por aquí a gente de Sorchen Para que nos comenten cómo va a ser Esa fiesta, recordarte que el material Ya está a la venta y también Recordarte que la canción lleva ya Ya una semana sonando aquí en eu Al música y va a seguir sonando Hasta el 20 de mayo, la compone ¿Quién va a ser? Si no que la formación de Berriozar Marea con ese Asi Eta Asi Es la canción para este año Shortsen 2012 Así suena la canción para esta fiesta, la fiesta de Sorchen, este año 2012 que le corresponde el turno al Colegio Público Mendialdea de Berriozar y ahí está la canción interpretada por la formación de Berriozar Marea Así eta así. Recuerda 20 de mayo en la Taconera, días antes, jueves antes, tendremos por aquí por ahí Euskal Música a personas que han organizado dicha fiesta y nos contarán pues eh, todo lo que nos vamos a, todo lo que nos vamos a poder encontrar en la Taconera. Nosotros que seguimos contigo en la sintonía 100.8 en Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música y lo que vamos a hacer es repasar las noticias de la semana y la ajena de conciertos Berriozar Irratia, la radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial. Egusquiplaza.net, Berriosarco, Adercari, Digitala. Egusquiplaza.net, la publicación digital de Berriosar. Los jueves de ocho y media a diez y media de la noche, Euskal Música. Música.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 Ya que nos vamos a repasar la agenda de conciertos y las noticias de esta semana En lo que se refiere a Euskal Herria y a su música, por supuesto Comenzamos con las noticias, ya que este fin de semana está el Udaberri Fest 2012 en Zalaud El viernes 30 en el Polideportivo a las 10 y media de la noche estarán actuando de Brutal, de Nice y Sociedad Alcohólica. La entrada para este concierto anticipada a 17 euros en taquilla 19. El sábado 31 en la Plaza Munoa a las 5 y media estarán tocando Bissardunac, Gatibu, Charrena, Bongo Botracho, Vendetta, escandalue Electro Charanga... Ticktara y Egurra eta la entrada para este concierto 18 anticipada 20 en taquilla. Recuerda, este fin de semana en Sarautz el Udaberifest 2012. Y hablamos de Barricada, ya desde ya que desde el pasado martes ya se puede ver el videoclip del single adelanto del nuevo trabajo de Barricada Punto de mira. Se puede ver en la página de Barricada o en nuestro blog del programa, ya sabes, en musicaentune.blogspot.com De las noticias nos vamos con la agenda de conciertos, conciertos importantes este fin de semana Mañana viernes 30 de marzo en la Sala Totem de Atarrabia Villava A partir de las 10 de la noche con entrada de 12,50 euros anticipada en el Infernito Guitar Shop y de 15 euros en taquilla el mismo día del concierto en la sala Totem de Atarrabia, estarán actuando Rocaina y Gatillazo. El sábado 31 tenemos varios conciertos. En Tievas, concierto de los grupos. El grupo local Soul y Leonor Marichalar, que estará presentando su nuevo trabajo Turboazada a partir de las 11 de la noche en la Sociedad de Tievas. Comentarte que la formación de Mar eh, Leonor Marichalar estarán si no pasa nada, el próximo jueves aquí en Euskal Música, desgranándonos este, su nuevo trabajo en discográfico. También el sábado, día 31 de marzo, tenemos el, Eus el Euskal High en Iruña, ...con un programa bastante repleto... ...en el Caballo Blanco a las 10 y media de la mañana... ...Concurso de Pinchos... ...a las 12 y media Equitaldi... ...y a la 1 poteo ...en la calle Navarrería a las 2 y media... ...Comida por 7 euros... ...y a las 5 y media Charanga... ...y el plato fuerte estará en el Bar Jarauta... ...en el Bar Jarauta 63... ...a las 7 con los conciertos de los grupos... ...Iruga berry Adikaich, El Trono de Judas... ...Legues Campo, Sartacoca y Escatu... Y también aquí en Berriozar tenemos un festival importante dentro del Open Air. A partir de las 7 y media de la tarde en la pista Ilargi estarán actuando a cabo de Aoi. Eh, la formación va a, ser ritara, va a ser Ritars de aquí de Berriozar y otra formación de aquí de Berriozar. Nuevamente récords y a partir de las 11 y media de la noche DJ con el compañero de Loca FM, Dani Fernández. Un poquito más tarde, nos vamos hasta el 20, 20, hasta el día 20 de abril, viernes, donde la Sala Bafle, a partir de las 10 y media de la noche, estará actuando la banda Navarra Dickers presentando su nuevo trabajo discográfico. Y un día más tarde, el sábado 21 de abril, en la Sala Totem de Atarrabia de viaba a partir de las 10 de la noche, estará Gatibu con entrada anticipada de 10,50 euros, que ya la puedes encontrar en el Infernito Guitar Shop y en taquilla el día del concierto por 12 euros. Pues hasta aquí las noticias con ese festival Udaberry Fest y ese videoclip de barricada que te lo puedes encontrar en su página web o en la página web en el blog del programa de Euskal Música, musicaensun.blogspot.com y de esos conciertos, el Euskal Jaya en Iruña durante todo el día, el sábado 31, ese concierto en Tievas de la formación Leonor Marich Alar o ese pedazo festival que vamos a tener aquí en Berriozar, con a cabo Baseri Tars y nuevamente Records y con el DJ de Loca FM, Dar dejamos atrás la agenda de conciertos y las noticias y nos quedamos con una banda de Iruña nos quedamos con la banda Tracción Ya que está por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia por Euskal Música, varios de los componentes para presentarnos su primer larga duración. Así que nos quedamos con ellos, nos quedamos disfrutando y saboreando su primer larga duración. parece aunque la mira ae a tu cielo no des el brazo a tu...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 Y, y luego añadimos eh, un par de temas que tenemos ya tenemos ya varios temas preparados que pues, de cara al siguiente disco y cogeremos un, un par de temas de Te, ellos para... Tenemos como para otro disco ya, sí, Pero, pero tenemos... no vamos a adelantar. <ríe>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 o de estudio. De directo. Como sois? de directo. Sí, ver, somos de directo, somos muy muy, directo a, muy animales en el, en el Al final en el estudio, sí, lo haces bien, lo haces mal, pero pero eh, vios de otra manera, pero el directo es ahí donde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 toda casi toda la península venga a tocar y eso y vamos queremos hacer por pues una despedida un poco bonita aquí en Pamplona. O se ha resentido la hostelería <risa> al faltar estos dos los fines de semana. <risa> <risa> eh, siguiendo ya y acabando con este, la presentación de este nuevo disco, el primer trabajo de tracción, eh dónde podemos encontrarnos el disco, habéis sacado merchandising, cómo se puede contactar con vosotros. Pues nada, decir algo.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 Si llega acá. alguien oferta, nos puede llamar ¿eh? también para hacernos con setas. Eso es. <risa> para, la para la presentación del directo en sábado 14 de abril, habrá ya, estarán hechas. Viva o... la república. <risa> eh, pues esperemos que estén hechas, sí sí, nos gustaría. sí. sí, estarán hechas, sí. Habrá CDs para vender, camisetas y de todo. Y si no, ahí saldremos a tocar sin camiseta. <risa> pues Fonsete, guitarra, David Bajo, David Carrica, batería, Iván voz gracias por haber venido. Suer Suerte con el disco y que todo vaya bien no, Ha sido un placer De verdad estar aquí nada, a ver que, A ver si te gusta el disco <ríe> Ahora que ya lo tienes Ahora que lo tengo, ¿verdad? Así una otro de los temas incluidos dentro de lo que es este primer larga duración para esta formación para Tracción dentro de ese su álbum titulado más concretamente Virgen de las Tinieblas este tema que estamos escuchando MR Les decimos adiós tanto a Fonsete como a David como a David Carrica y a Iván componentes de la formación Tracción y como bien nos hemos comentado en la entrevista ya sabes que el 14 de abril presentan el disco aquí al ladito en la sala movie de Berriozar a partir de las 10 de la noche con la apertura de puertas a las 9 y media a las 10 tocará como grupo invitado Romeo y a continuación tocará Tracción recuerda que las entradas ya las tienes anticipadamente por 6 con 50 en el Infernito Guitar Shop Electra Sala Movie en el bar Quemasta de Berriozar y el bar Roquefort de Rudy Corosquieta La entrada en taquilla al día del concierto, 9 euritos, o sea, barato, barato, barato, para ir a disfrutar de dos bandas, de Romeo y el primer larga duración de tracción. Y Euskal Música te da la oportunidad de ir a ese concierto, sí, sí, como lo oyes, regalamos una entrada doble gentileza. ...de la banda Gentileza de Tracción... ...lo que tienes que hacer es muy fácil... ...mandándonos un e-mail... ...a euskalmusicairratia... ...arroba hotmail.com... ...euskalmusicairratia... ...arroba hotmail.com... ...en él nos das tu nombre y apellidos... ...y un teléfono de contacto... ...y por supuesto... ...la dirección de email ...para que nos pongamos en contacto contigo... ...para pues... Eh, ...decirte que ha sido el agraciado o la agraciada... Vienes de plazo hasta el jueves anterior del concierto. Es decir, hasta el jueves 12 de abril, donde haremos donde realizaremos el sorteo. O sea que si ya lo sabes, ya lo sabes. Si te quieres llevar una entrada doble, así, gratuitamente, por la patilla, para ver el 14 de abril a esta banda Atracción y a Romeo, nos tienes que mandar un email a euskalmusica.irratia.hotmail.com dándonos a conocer tu nombre y apellidos un número de teléfono y tu email ser el capitalán tienes de plazo hasta el jueves 12 de abril cuando haremos el sorteo ya lo sabes, el sábado 14 de abril tracción presentando este su nuevo trabajo en la sala móvil de berriozar Acercándonos peligrosamente a las 10 y media de la noche, si nos escuchas hoy jueves 29 de marzo, acercándonos peligrosamente a las 9 y media de la noche, si nos escuchas el fin de semana, sábado 31, domingo 1 de abril. Vamos a seguir disfrutando de más temas incluidos dentro de este álbum de tracción. Y lo que vamos a hacer es escuchar el corte número 7 del álbum Nos vamos a ir con el tema más concretamente Identidad Doce temas los que te puedes encontrar dentro de este primer larga duración para Atracción. Este álbum eh, titulado más concretamente Virgen de las tinieblas. Los temas Zancadillas, Rock and Roll, Bajo la piel, MR, La fea, A fuego, Identidad, Desinformación, El maletín, Escombros, Virgen de las tinieblas, el tema que da título al disco y la versión del Arrachal de Onetán. Esos son los 12 temas que te puedes encontrar dentro de lo que es... Este primer trabajo para esta banda, para Tracción. Ver, Seguimos disfrutando de más temas de esta banda de Tracción de Iruña. La música de tracción y este es su primer larga duración. Virgen de las Cineblas, eh, te vamos a comentar lo que hemos tenido hoy en el programa Euskal Música en este jueves 29 de marzo del 2012. Si nos escuchas en directo o en fin de semana, si nos escuchas en redifusión, tanto el sábado como el domingo. Hemos escuchado a Doctor Deseo, hemos escuchado a De Klupa, a Sociedad Alcohólica, a Siete Balas, a Edibioch y a Basaki. Hemos eh, escuchado eh, lo que dio de sí... Eh, parte de la rueda de prensa de presentación del nuevo trabajo de Kupela, Gailurrak y Kutus que dieron en el Car También hemos escuchado el sencillo presentación de ese su disco. Eh, nos hemos ido a escuchar a Chapel Punk. Hemos escuchado a Kauta, a Kudai y como no, la canción del eh, Sorchen para este año 2012, ya sabes, 20 de mayo en la Taconera. Eh, ...organizado por el Colegio Público Mende Aldeam de Berriozar... ...y hemos estado con la formación completa de tracción... ...con eh, Fonset a la guitarra, con David al bajo, con David carrica a la batería... ...y con Iván a la voz. Eh. Comentarte que el 14 de abril, eh, presentación oficial... ...de este nuevo trabajo discográfico en la sala MOVI... ...a partir de las 10 de la noche... Ya sabes que los puntos de venta anticipada los tienes en el Infernito Guitar Shop, Electra, Salomobi, ¿qué más da? Y Barroquefort por 6,50 euros y en taquilla por 9 euros. Y comentarte que Euskal Música te invita al concierto ya que te regalamos una entrada doble para el festival del 14 de abril. Lo que tienes que hacer es muy fácil, mandarnos un email a euskalmusikairatia.hotmail.com poniendo tu nombre y apellidos, un teléfono de contacto y el email. Te recuerdo, euskalmusikairatia.com, nos pones tu nombre y apellidos, un teléfono de contacto y un email y entrarás en el sorteo de esa entrada doble para ver el directo de los Tracción el 14 de abril en la Sala Movie junto a Romeo. Tienes de plazo para mandar un email hasta el jueves 12 de abril donde realizaremos el sorteo. Pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí el programa de Uscal Música en este último jueves del mes de marzo o primer eh, domingo del mes de abril, según si nos escuchas en directo o en redifusión. Recordarte que volvemos el próximo jueves, aunque sea 5 de abril, tendremos todos fiesta, pero aquí Uscal Música estará al pie del cañón para compartir contigo... Todo lo referente a la música local, a la música que se realiza en Euskal Herria. Y esperemos, tocamos madera con eh, entrevista a la formación de Birrún, Leonor Mari chalar para presentarnos su nuevo trabajo discográfico Turbo Azada, que por cierto lo presentan este sábado a partir de las 11 de la noche en la Sociedad de Tiebas, nosotros que nos vamos gracias por estar ahí, es que ricasco por eh, disfrutar con nosotros de lo que es la música local, la música de Euskal Herria, que tenemos para ti cada jueves o cada sábado y domingo en la sintonía de 100.8, en la sintonía de Berriozar y Ratia, nos quedamos con ellos nos quedamos con tracción, con la versión del Arracha de Dan, hasta el jueves que viene Agur, et a un to pasa ta nyuak hay tus balaucat arraza con allá